Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? s e s t o s bien? Bien, bien. Bueno, eh, contanos eh, cómo viene siendo el proceso de las prohibiciones a los carnavales en San Miguel. Buenísimo, todo arrancó、eh, como para febrero del año pasado, o sea, en 2016. No, en 2017. 17,、sí. Nosotros, como todos los años, mandamos una carta pidiendo、eh, a la municipalidad si se puede hacer. Y, y esta vez nos dijeron que no, todos los años no nos contestan,、mm. pero nosotros lo tomamos como sí.、Si, Este año nos mandaron directamente que no, que no se podía hacer y nos ofrecieron、eh, presentarnos en el corso que se hace en el colibrí.、Uh -huh. Nosotros claramente dijimos que no, porque nada, es el corso de la municipalidad, no, es, no va con lo que nosotros hacemos. Bueno, después de eso nosotros decidimos hacer el corso. Ese mismo día que lo hicimos en José María Paz y Sargento Cabral, cayó la policía, como que m e d i o peleamos durante todo el día,、uh -huh. terminaron、eh, haciéndole una multa a una compañera que tuvimos que pagar. Y bueno, después de eso arrancamos, hicimos otro corso en la olla de Obligado.、Uh -huh. Ahí cayeron siete patrulleros, tránsito, de todo. La cuestión es que gracias al aguante de la gente se pudo hacer el corso ese día. Después empezamos a como a trabajar todo esto. De, ¿Qué de vamos a hacer? En marzo hicimos un corsazo en la Plaza San Miguel,、uh -huh. que lo que vamos a hacer mañana también. Y empezamos a armar un proyecto de ley que lo presentaba Bruno Baschetti en. La municipalidad.、Uh -huh. Bueno, ese proyecto、eh, lo fuimos formulando entre las murgas y b、bueno, u el n o e consejo,、ah, y ellos lo presentamos, fue como aprobado. Nos quedaron que nos tienen que hacer otra cita para reverlo, y、sí. esa cita nunca pasó. A Jaime Méndez lo e n c a r a m o s en una artista que se hizo en el Vallecito,、eh, le explicamos todo, le dijimos, nos dijo que se iba a comunicar con nosotros, de hecho, tomó mi número y. Nunca nada, o sea, el, la municipalidad no nos escucha. Después, ahora no nos dejan ensayar en el corredor. También fuimos a hablar con el que está encargado, digamos, de la seguridad del corredor.、Uh -huh. Nos dijo que con él no hay que hablar, que hay que hablar con otra persona. Como que m e d i o que nos llevan de acá para allá y nos terminan diciendo que no se puede, no se puede hacer la fiesta, no se puede ensayar. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es mañana llevar de vuelta al c o r a z o pidiendo que nos den una fecha.、Uh -huh. ¿Ustedes、eh, ensayaban históricamente en el corredor? Sí, la muga tiene en total 14 años y hace 7 que ensayan el corredor. Y nunca habían tenido este tipo de problemas. No, es que esto es reciente. Fue hace dos meses, creo, más o menos.、Uh -huh. Ahora. Bueno, y... Eh, además de、eh, esta prohibición del ensayo, está la, bueno, este antecedente de febrero del año pasado con las multas y la, nada, la experiencia nada grata de iniciar una actividad festiva, de carnaval, comunitaria, barrial, cultural e iniciar con patrulleros como fue en, en Barrio Obligado, por ejemplo. Claro, sí, e、sí, se s le suma eso, digamos. Bueno, n o d sé a s estas prohibiciones, ¿no? como de la murga. Hay una intención aparentemente de la municipalidad que no se desarrolle, a pesar que por otro lado promociona un carnaval criollo en Muñiz. n o Por un lado,、eh, claro, el, a, hace una actividad vinculada al carnaval, pero estas fiestas barriles que tienen más de 10 años、eh, pareciera ser que no solo no le interesa, sino que además las persiguen. Claro, el problema de la municipalidad más que nada es que nosotros、eh, actuamos paralelamente a ellos, tenemos otra manera de hacer l a s cosas. Eh, somos una mula r autogestiva independiente hace catorce años、mm. y, digamos, para hacer la fiesta nos organizamos entre nosotros, cortamos la calle nosotros, conseguimos los baños nosotros.、Eh, lo que también les molesta un poco es el tema de que nosotros hacemos plata, sin embargo, no es ni la mitad. Es todo más que nada porque pasa sin supervisión de ellos.、Mm. De hecho, ellos nos dijeron: el corso lo pueden hacer, pero ponen, nos decían:、eh, necesitan, no sé, te estoy exagerando, pero. Tanta cantidad de seguridad en la calle.、Mm. Necesitan.、Eh, no sé, nos pedían cosas que eran. Imposible de cumplir.、Eh, Imposible s para nosotros,、mm. digamos. Y ellos tampoco nos ofrecían nada como para ayudarnos.、Mm. Ahora, el corsazo de mañana que están convocando、eh, tiene. Como consigna más importante, las fiestas barrias no son delito.、Eh, sí. Y la intención es、eh, que mientras se desarrolle este corsazo en la Plaza de San Miguel, una comisión ingresa al municipio, b u s c a algún tipo de, de diálogo, algún tipo de respuesta a las cartas que ya presentaron. Claro, sí, nosotros lo que vamos a hacer es concentrar en la Plaza de San Miguel, seguramente. Vamos a leer el comunicado que se presentó.、Uh -huh. eh, vamos a estar pidiendo firmas también.、Eh, y después vamos a marchar. Por la plaza Salmier, vamos ¿no? uh -huh. o sea, a q u e d á n d o s enfrente de la municipalidad, hacer un poco de, de ruido, digamos. Además, porque también van a venir los compañeros de Morón, que en este momento se prohibieron los cursos también en, en todo Morón. t a l i a f e r r o mandó la, la bajada de línea de que no se pueden hacer. Directamente.、Eh, directamente,、uh -huh. claro, no hubo acuerdo. Y、eh, una última consulta respecto de la actividad de mañana, que mañana van a arrancar a las 5 de la tarde con esta actividad, este corsazo en la Plaza de San Miguel, bajo la consigna de la Fiesta Barriera, no son delito.、Eh, ¿Quiénes pueden participar y quiénes están invitados a acompañar este reclamo? Bueno, están invitados todas las organizaciones. Nosotros ya hicimos una reunión previa para arreglar. Vienen、eh, organizaciones de San Miguel como. Eh, Correpi, Enraizadas, el que quiera venir a participar, puede, y murgueras,、uh -huh. eh, con traje, bombo, levita y carteles,、uh -huh. importante.、Bien. así que cualquiera pueda venir, y está el, en Facebook está el s t á e evento, así que. Perfecto. ¿Tienen、eh, planificada fecha ya de la. porque falta poquito para el ferio de carnaval, de los, los corsos en los barrios, ustedes? Sí, el, ahora este sábado nosotros hacemos、eh, la olla. A partir de las 6 de la tarde ya arranca.、Uh -huh. Va a haber muchas murgas, va a haber bandas de cumbia, feo. Y después del 24 hacemos en William Morris.、Uh -huh. eh, creo que las calles son a Chal r i e Gutenberg. Bien, bien. Bueno, nos vamos a encontrar mañana seguramente en el Corsazo en la Plaza de San Miguel. Bárbara, te mandamos un abrazo grande. Buenísimo, muchas gracias.